que plantea eh, ciertas ideas de cómo entender la subjetividad que apuntan hacia una subjetividad comunista. Esto lo veremos en la segunda parte y espero que pueda tener esta relación. Respecto a, por qué a la crítica que ellos hacen... De es eh, esa perspectiva que prefigura o pone un programa de cómo llegar al comunismo o de cómo poner ciertas demandas que ayuden a mejorar la situación o, eh, que el que hay que hacer después del, del, del, de que pues establecemos después de la revolución qué es lo que hay que hacer Ellos critican esa perspectiva porque según ellos, que luego podemos comentar el porqué por, por unas razones históricas, unas razones históricas critican que en esta con la recuperación de ciertas luchas sociales que han sucedido a lo largo de los años, eh, el capitalismo es capaz de apropiar y utilizar para su propio beneficio y para su propia superación de contradicciones, cualquier tipo de prefiguración eh, al capitalismo. Cualquier tipo de demanda o eh, programa o idea de cómo tienen que ser las cosas es absorbida eh, por el capitalismo y le da la vuelta, para su propio beneficio. Entonces, de, desde la perspectiva de la comunicación que yo no es que esté totalmente de acuerdo, aquí tengo mis dudas, y mis problemas y Luego igual puedo comentar algunas críticas que, que vienen a esta a esta perspectiva, que hasta cierto punto puede ser muy realista, pero también es bastante paralizante, porque hay que esperar a que se den las condiciones que qué hacemos, ¿no? El que hacemos ellos no lo tratan por que suponen que cualquier tipo de respuesta al qué hacer hoy en día sería absorbido y neutralizado por el capitalismo. Y supone un acto de fe, porque porque tenemos que que me supongo que, o sea, eh, tenemos que hacer el acto de fe de que de, que de manera improvisada y entre todos eh, vamos a llegar al comunismo. Es decir, yo si veo un programa u otro, o una estrategia u otra, puedo, puedo entenderla, hacer cálculos, decir si estoy de acuerdo o si no, si estoy de acuerdo en los principios o en el método o tener... Pero aquí es como que tienes que hacer un acto de fe de que, bueno, de que las cosas van a salir. O sea, lo otro no funciona. Porque haces un programa y el capitalismo lo absorbe y lo invierte. Pero ¿por qué tengo que creer que esto funciona? Ellos lo que analizan es que el capitalismo está en las últimas, que está cada vez viviendo más del crédito del crédito y que poco a poco iremos viendo cada vez sus billetas y sus malestares y sus... Eh, deficiencias y que en estas grietas y y, su, y deficiencias se empezará a dar por necesidad propia este proceso. Pero pero de ahí a que suceda, si sí, claro. pues puede ser o, como claro. tú dices un antecedente. Yo creo que lo primero que tiene que ser es lo que se hizo en su época que era analizar, por ejemplo, si tú realmente crees que la la biología digital está sustentada por un por la infraestructura y tal por pues tener canalizada una infraestructura, ver los métodos de producción, que es lo que llaman el ver todos eso, esos análisis si no se hacen, si eso se deja en improvisación, pues eso te ya no, lleva no, a, no a, ellos a... ellos no hablan de la improvisación, ¿eh? o sea, ellos no, ellos lo que no hacen es el decirte lo que va a pasar, pero no, ellos no, pero tiene yo creo que cualquier pase tú que sí, quisiera sí, modelar la peste sí, sí. tiene que partir de un análisis de la situación, pero las los sistemas de producción, de ver cómo, está, cómo ha variado, de, de ver cómo lo hizo Carlos Marx y, y esta gente, y cómo ha ahora, porque ahora es muy diferente. Ahora, eh, en la clase trabajadora, ya como tal, traje, eh, como tal clase está medio absorbida con, la, con unos pequeños gurus que, que somos todos, y entonces todos eso, esos análisis científicos que en su día tenían su validez, y que pues, pues, de, forma, de una de una manera quizá un poco desgraciada de estar se que no llegó a nada, por lo que fuera. Todo eso cualquier analizando, pero ahora pues ver cómo es ahora científicamente esto y cómo se puede atacar. Pero no, pues tengo una disección, no, no es y desde el principio. Es que bueno, ellos lo hacen. No sé. Ellos lo pero hacen que, y que, si tienen, quieres, o que sea, que tienen ¿eh? Hecho, ¿eh? tienen hecho, o sea, eh, Sí, qué? ellos a, a ellos se dedican, o sea, eh uh -huh. Eso es lo que están haciendo. Pienso, por ejemplo, que superar ahora los problemas que hay ahora, por ejemplo, pues a, a utilizar en, como medio de producción, por ejemplo, el, el crédito. Entonces, todos esos temas, el, que son los que han variado de, de, de, de, de, del siglo pasado a este, eh, ¿todo eso cómo lo, cómo lo resuelve? ¿Cómo piensan...? No es no, no resuelvo. Ahora, si hay una concentración de, de, de, de, de, de, de poder económico, por ejemplo, de dinero, que es como ahora quizá sea el... El mayor bien de producción ahora no es como era antes la mano de obra, que era necesaria. Ahora la mano de obra prácticamente es, es innecesaria, es mucho menos necesaria. Entonces, temas que son los que realmente son candentes, ellos tienen que dar solución. No, los ellos los no tienen funcionan... solución, no, lo que no hacen, no, no te dan una solución, pero lo que sí hacen es un análisis de todos estos temas. Eh, no, si quieres, no digo eh, que darla, pero vislumbrarla y marcarla en el directivo, vamos, o, o saber por lo menos hacia Eh... eh <coughs> Lo que no quieren ser supongo yo es ser ingenuos o caer en el problema que muchos han caído antes entonces ellos no te no te dicen el que hay que hacer pero sí te dicen lo que está pasando y, y, sí, y si quieres pues eh, podemos leer un, un pequeño trozo en el cual pues hacen uso de de Marx, pero para analizar la situación de hoy en día. Eh, bueno, pues... ¿Cómo ha cambiado la cosa? Eh, ellos hacen una distinción entre lo que Marx llama su insucción formal y su insucción real. Y específicamente este es en el párrafo de la periodización. O sea que ellos hablan de ciertas eh, diferencias históricas que hacen que el desarrollo del capitalismo hoy en día eh, sea muy específico. ¿Y por qué? Pues igual lo leo que, que igual es así, no, o sea, por lo menos lo tengo escrito no voy. Bueno. Otro para clave para comprender la teoría de teoría comunista es su uso de la noción de periodización. Según ellos, estamos viviendo un periodo histórico específico en el capitalismo, lo cual hace que las posiciones alternativistas y programatistas estén obsoletas. Aquí igual hago un inciso. Ellos, eh, hay dos vertientes que tratan el término de la comunización. Una de cual sí invita a producir una secesión de la sociedad y el empezar el proceso de comunización, o sea, por ejemplo, el empezar a vivir sin dinero y sin propiedad eh, en pequeñas comunas, hay un grupo que utiliza este término comunización que sí invita a la gente a hacer esto. Ellos lo que hacen es criticar este, esta perspectiva, como lo, lo llaman alternativista, porque ven que sus limitaciones son extremadamente limitadas. Y programatismo ya lo he tratado de explicar. Entonces, ellos dicen que estas posiciones están obsoletas. Esta ruptura histórica emerge de las distinciones entre lo que Marx llamaba subsunción formal y subsunción real. Y más especial específicamente lo que ellos denominan la segunda fase de la subsunción real la cual la contención en los años 60 y 70. En sus borradores del capital Marx diferencia la subsunción formal en la cual el capitalismo se apropia a las viejas formas de producción y las integra en el circuito del capital. Y de la substitución real, la cual ya no se basa únicamente en los procesos de trabajo, sino también produce las condiciones de trabajo a través de la innovación tecnológica y la organización social del trabajo. En la substitución real, el capital ya no subsume formalmente el trabajo Y a su proceso de valorización, sino que cambia la forma de todo el proceso por completo para sus propios intereses. En este proceso, la reproducción del proletariado y la reproducción del capital están cada vez más entrelazados. Por medio de la sustitución real, el capital integra los dos circuitos de reproducción de la fuerza de trabajo y de reproducción del capital, como la autorreproducción y la autoresuposición de la relación de clases de sí misma. Esto es lo que tú venías a decir, que el, el proletariado está cada vez más eh, integrado en el capitalismo y... No, está integrado por ahora y aparte de eso, el problema fundamental no es ese. El fundamental es que con el proceso tecnológico que existe, el proletariado no es necesario. La mm. mano de obra no, no, prácticamente de hacía unos, unos cuantos años prácticamente no va a ser necesaria. Nosotros viendo ahora, ¿no sí. puede funcionar una fábrica con, con, con cuatro robots? Bueno, o es mano de obra en la India, ¿Mm? o es mano de obra de obra que está en la India. Claro, o, es que en, es, en, esos, en, son los dos cambios que ha habido en en vez de no pasó, eso también resulta que se pudo exportar, o se vendíamos un poquito a costa de la de materiales, de, obra, ¿sí? de, de de, otros, ...de los países subdesarrollados. Ahora ya eso ya no, ya no puede ser, ya va a ser de otra manera. Porque ya es imposible, pues se han incorporado la, con la globalización. Ese es un problema que hay que resolver, y el otro problema es que estamos poniendo, que es que hoy eh, el, el capitalismo no necesita de, de la mano de obra, prácticamente. Cada vez la necesita menos. Necesita eh, fondos de inversión, necesita dinero, no necesita... Son, sí. son prescindibles todos totalmente. Sí. Bueno, Eso, lo vamos a pasar mejor, ¿no? ¿Eh? lo vamos a pasar mejor, si no hay trabajo. Si consumir, no, el problema si te... que ves es que, es que el, el panorama yo que también parece que del materialismo dialéctico O sea que el capitalismo se va se o que, que, que dialécticamente se va a superar y se iba a venir el comunismo yo lo que veo es que el panorama tal y como pinta es que no va a venir el comunismo que eso yo creo que es un acto fe también, ¿por qué el comunismo? O sea, yo creo que lo va a venir el feudalismo otra vez. Es que, eh, precisamente porque no necesitamos, no necesitamos la mano de obra no es, no es necesaria el, el comunismo era un estado ideal el eh, comunismo no es, una, no es una teoría es una, un, un estado al cual se llegaría eh, el comunismo se llegaría a un estado en el cual a cada uno iba a recibir según sus necesidades y a cada uno se va a pedir según sus posibilidades eso es eh. Ya, yeah, ya, yeah, pero eso, te quiero decir es que el panorama, se, se o sea, que, que dejando que ocurran las cosas y que, y que digamos, que colapse el capitalismo, eh, yo no tengo la esperanza de que después va el comunismo. O sea, que va a venir, yo creo, un feudalismo tecnológico en el que se nos va a vender con la tierra y, y, y, y vamos a ser consumidores, y, o sea, jurídicamente... Vamos a estar otra vez como... como no, pero la, además, el, el, tampoco hay el... mucho en que llamar comunismo ni no, lo que sea, lo que hace no, falta no. es que al final vivamos todos como personas. Yeah. Mm -hmm. A mí que lo llamen comunismo o que lo, lo que sea. No, lo que te quiero decir es que yo, okay. yo creo que hay que, hacer, que, falta, que hay que hacer algo, o sea, que hace falta un plan. Mm -hmm. ¿no? y, y de alguna manera, la, ellos no hablan de improvisación, pero por lo que dices parece bastante obvio que están hablando de improvisación, o sea, aunque no digan la palabra improvisación, se están negando a un programa, a ¿eh? un plan. O sea, si suprimes si, si suprimes... Eh, si suprimes el, pro, el programa, planifi, la planificación de ¿Sí? qué pasos dar para cómo una, una acción colectiva que, que te queda, pues, improvisar. So, Pero la no lo digan. No un bien. anarquismo utópico y tal de, sí. eh, y un poco además mal, mal desarrollado. Lo que a mí me... me, me... Bueno, sí, sí, sí. que he cortado Cortar dos a es un récord ya. <risa> eh, no, lo que... La, el tema del el tema de la improvisación lo traten directamente o sea, sea parte fundamental ¿no? yo no, no conozco la historia ninguna improvisación que no haya sido sumida por el suprimo capital ¿no? es decir, sí, sí, sí. por tanto cualquier uh, me con cualquiera que venga con la idea de improvisación me me, me desperta muchas sospechas no, es decir, no, no de maldad sino a lo mejor de buena intención. ¿no? Se tiene memoria de mal, tentación del bien. ¿no? Uh -huh. uh, por otro lado, el capitalismo ha demostrado una voracidad para uh, subsumir a todos aquellos que han querido luchar contra uh -huh. el sin un plan. Uh, y, con y con ha, Incluso ha dejado al, al comunismo científico lo ha desarmado hasta el punto de que se afirma que nunca fue científico que en realidad uh, no es que eso no lo digo yo eh, decir, pasa, ¿no? que en conversaciones de, de, de gente más docta uh, se, se habla de ese comunismo no es son de derecha se habla de ese comunismo que ni siquiera fue nunca científico ¿no? o sea que tiene una, una voracidad al capitalismo y por lo que por lo que cuentas solo, solo sé lo que cuentas tanto. Eh, veo unos grupos muy utópicos porque decía el Jesús, ¿no? O sea, hablemos con, con palabras compañero, camarada, de paso. Eh, no, lo decía Jesús, eh, tenía razones hay un, un, un utopismo anarquista que ya podemos ver en los anuncios de productos de, de todo tipo, incluso de telecomía, ¿no? Entonces, capital creo que van por detrás lo que lo que nos cuentas de ellos está muy bien pero ya van por detrás ya, ya el capitalismo ya se ha, se les ha pasado por el lado y les lleva cinco cuerpos entonces difícilmente difícilmente lo van a lo van acar y por último sólo ya digo que eh, es muy importante el vocabulario y, y claro revolución derrocar, es que no me acuerdo las palabras y eh, acabar con eh, no sé si es lo que hay que hacer con el capitalismo ¿no? bueno eh, o, o todo lo contrario que el capitalismo nos ha hecho que esas para la respuesta tabú o sea que se en tabúque mm. en los últimos años parece que ha sido así eh, utópicos pues yo creo que no que ellos lo que no hacen es ofrecer un tipo de utopía ellos y eh, ellos lo que dicen es cómo están las cosas y miran las limitaciones y los problemas que han tenido las prev las luchas sociales anteriores no te dicen cómo hacer las cosas yo lo que sé de algunos de gente que anticipan hasta cierto punto lo que creen que van a pasar en el, pero ellos no te lo dicen no, o sea, su, su, yo creo que su máxima su máxima es la de no prefigurar ¿qué es lo que va a pasar en ese proceso de comunicación precisamente para que no esté cinco pueblos o sea, para que no te para que no sean absorbidos eh, el capitalismo sí. pero hay yo, yo ahí estoy con dudas o sea no yo comulgo con totalmente con, con ellos lo que sí hago uso es de la crítica que hacen a eh, la libertad hoy en día una última pregunta, eh, me gustaría saber eh, qué tecnología de la historia utilizan para analizar los movimientos pasados, qué formas de construir historia, eh, porque de la manera que lo has presentado parece que es una forma muy, muy positivista, ¿no? Como podemos llegar a saber realmente lo que, en qué fallaron, ¿no? No, hay, no hay lugar a dudas, ¿no? y bueno, el positivismo nos ha traído muchos problemas y sobre todo cuando va escondido en un, en un saber que nos quiere emancipar. Eh, positivismo no sé si lo llamaría, no, no, no creo que ellos uh -huh. eh, se identificasen así. Eh, sí que este término de periodización, eh, hay gente que lo ha criticado pues como muy europeo y... Y desde una o sea, que es una perspectiva muy muy específica que en otros sitios esa utilizaización es diferente o sea, se está dando en, en diferentes lugares sí que hay una crítica a eso también ahora están con muchas discusiones en términos de género eh, pero no qué herramientas utilizan para analizar los momentos históricos hombres pues, que eh, las herramientas que han ido dando ciertos pensadores dentro, dentro de la ultraizquierda pues, eh, o gente que viene de la crítica del valor eh, dentro del marxismo. Eh, o sea que sí, vienen de utilizar el marxismo, como, o sea, vienen desde una perspectiva marxista. O sea, que viendo muy específicamente las condiciones materiales y cómo han ido cambiando eh, hasta hoy día. ¿Y estos colectivos son artísticos? Supongo? No, ninguno ninguno, ¿Ninguno de, de ellos. No, no, no. no, no. Eh, <coughs> ninguno no tiene... No, no, de hecho, ninguno... ¿Y qué relación le podrías encontrar a, a la, con el arte? Yo lo que a veo... Ver, pues, yo Yo lo que he hecho es este cortocircuito uh -huh. que alguien puede venir y decir qué haces y puede estar muy en lo correcto, pero a mí me sirve eh, porque me ayuda a entender cierto problema que yo llevo varios años teniendo con la improvisación. Eh, se había vuelto una práctica en el cual lo que importaban eran las formas, eh, cómo se improvisaba y había dejado atrás la cuestión de libertad, eh, la praxis colectiva y su relación con las con materiales que existen hoy en día entonces eh, aunque se iba arrastrando cierta utopismo acerca de la improvisación de bueno pues lo hacemos entre todos eh, no hay que estar preparado no hay jerarquías eh, qué libres somos pero eh, esto yo, yo lo veía que era también eh, como se vendía pues, ciertos aspectos del capitalismo de hoy en día. ¿no? En cual la flexibilidad es cada vez, más, eh, cada vez más en el orden del día, uno tiene que vivir improvisando constantemente y en un terreno de bastante fragilidad. Entonces, no, ent entonces eh, sí, lo que he hecho es coger su crítica y llevarla al campo de la improvisación. ¿Sí decir, porque... no, no. no, que yo pensaba, yo estoy todo el tiempo pensando en música uh -huh. y en el... Tampoco es un callejón sin salida así, tampoco lo veo así. Pero, pues, que ahora yo tengo un cortocircuito con la improvisación. O sea, no, no sé qué quiere decir improvisar. Después de intentarlo tiempo ya... Entonces, supongo que tú te hartaste de del formalismo de la, de la música improvisada no es como lo de laía la libre improvisación europea y todo esto y llegas a un punto que, que empiezas a pensar idealmente o originalmente esto tiene que ver con la libertad colectiva porque tampoco puede tener que ver con la libertad individual entonces sabes como sigues ¿no? improvisando no, no es nada sencillo entonces empiezas a pensar en a mí me parece que hay una conexión pero Hay 30.000 cortocircuitos por el camino, lo cual es bueno. ¿eh? Uh -huh. o sea, a mí que me digan la verdad no me interesa mucho, porque yo pienso desde una manera poética, no científica. Uh -huh. Pero sí se sí me parece bien. O sea, no. Y por ampliar un poco, para no decir solo improvisación musical, podríamos ampliar un poco a las artes que buscan o que se basan más en el proceso que en el resultado y, y que buscan no buscan un poco anti... O sea, que no busquen la autoría como no, no tal. Nada, no Digo, también por por, por sí entender lo que... que sí. Quizás la música improvisada así también tiene su historia. Es que está, y no todo... muy, está muy escrito, creo. No sé. uh -huh. bueno, el otro también. Sí. Para mí en realidad no, no hay gran diferencia. ¿eh? Cualquier arte performativa del momento tal, hecho por varias personas y la música... Es lo mismo. O sea, no tiene como contexto o algo así es, creo que tiene el mismo significado a nivel de relación de una de un individuo dentro de una colectividad ¿no? sí. es muy semejante sí. incluso o sea, cualquier cosa que plante que no hay una barrera clara entre el productor de, de del, del acontecimiento y el espectador que es lo mismo que si no, o sea, que está todo como, como muy vinculado, como una especie de de eventos, no sé, eso está racializado desde los años 40 o por ahí. Yo no tengo ni citas ni memoria, es un poco de desastre, uh -huh. pero bueno, lo sé que eso existe. Uh -huh. pues Yo creo que estoy encontrando una similitud con, diríamos, con un tema social y tema que hacía lo artístico. ¿sí? Es decir, la improvisación, por ejemplo, en el arte, eh, igual que en ahora mismo, si queremos, por ejemplo, manifestarnos, se está haciendo está coartada con ¿no? una serie de eventos. Esas son las que yo creo que se podrían volver a luchar o volver a activar. Esas son las que son las que más podrían contar una improvisación. Es decir, si son a nivel, por de manifestación, estas nuevas leyes de no puedes manifestarte, etc., son las que cortarían una improvisación social. Y luego, en la artística, a lo mejor es porque en determinados espacios está prohibido hacer determinadas acciones. O, por ejemplo, salir desnudo, etc. Es decir, yo ahí serían las que cortarían más que no todo un sistema, que ya nos corta más que en una empresa artística. Y que también algo en relación a lo que decía hasta al principio, Carlos, no, Jesús, no, no <risa> eh, sobre esa idea de la abolición de, ¿no? de, de, de cómo se está aboliendo el proletariado que también eh, la mano de obra. ¿no? Entonces, esa abolición que que propone por un lado eh, la teoría de la comunicación que es justamente la abolición del trabajo es justamente ya lo que está poniendo en marcha el capitalismo ¿no? sí. de alguna forma ¿no? pero yo creo que lo que ellos quizás intentan plantear es como eh, plantear todas esas prácticas o esas acciones que no son trabajo ¿no? por ejemplo eh, hasta qué punto esta situación es trabajo o no es trabajo ¿no? o sea, qué es lo que nos lleva a a crear una situación colectiva de crear eh, sentido en, en torno a un texto, en torno a unas ideas, eh, y que está de alguna forma condicionado por unas estructuras capitalistas y que no, no. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a producir ese sentido? Porque a veces también eh, otros autores, otros filósofos han creado han tratado como de definir qué es trabajo más allá del marxismo, ¿no? O sea, ¿dónde está el trabajo? O sea, ¿dónde está el límite de la definición de lo que es trabajo y de lo que no es trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues desde el, la sociedad de control eh, en la que se concibe el propio espectáculo como un trabajo, ¿no? O sea, el propio la idea del consumidor como, como un trabajador, pero no un trabajador, que está, eh, que está produciendo valor y está eh, valor simbólico pero que no gana dinero, obviamente, ¿no? O sea, pero que está dentro de unas condiciones capitalistas que le, que le atrapan a eh, también eh, reproducir unos formalismos eh, que están totalmente pre, precondicionados, ¿no? Entonces, esa idea de, no sé si ellos pueden querer no abolir el trabajo en el sentido en el que ya el capitalismo que estamos viviendo hoy en día lo está haciendo, sino abolir esas condiciones capitalistas que no, que no nos dejan generar colectividad más allá de las condiciones capitalistas, ¿no? Y por otro lado, en, en, relación a, en relación a improvisación, yo me preguntaba si desde siempre, o sea, si siempre realmente la revolución no ha sido una improvisación, ¿no? O sea, si realmente la revolución no es una improvisación, sino una imprecación que no sigue unos cánones preestablecidos, ¿no? En las que Esos, esos patrones son reproducidos y entonces realmente, eh, un poco lo que decías tú, Rafa, o sea que realmente ahí hay un agotamiento y un cansancio ¿no? de reproducir siempre los mismos patrones porque supuestamente eso es lo que define la improvisación, ¿no? Frente a, a, a, a, la, a la revolución rusa, ese es el caos eh, que rompe un paradigma anterior de feudalismo frente a algo nuevo, ¿no? Sí, pero no es. No sí. es un caos que surja de repente. No, no, es un por caos supuesto. como consecuencia sí, de un de unas proceso dialéctico sí. en sí. hay unas fuerzas sociales que están enfrentando sí. y que al final una una más decadente y hay otra que la supera. Sí. Pero sí. no es, eso es producto de mucho trabajo y de mucho sí. pensamiento y de mucha de una gran base teórica. Pero ellos están en ese <coughs> pensamiento, ¿no? no ellos claro, ellos sí. están dentro del marxismo dialéctico, o sea, del materialismo dialéctico. O sea, lo, lo, sí. ese es su contesto también, lo aceptan sí, o lo... Sí, sí ciertos, ciertos elementos hoy... Tu, pero, su tradición, ¿no? Sí, pero, pero también eh, analizan los fallos o las críticas o, eh, o, sea, o, o ponen de pie ciertas... Limites, o sea, cómo han fallado y han llegado, o sea, al ver estos fallos, el por hoy no tenemos comunismo, eh, llegan a esta conclusión de... de, de, de a la conclusión de que el comunismo nunca abolió o se al trabajador entonces el, el, el, el capitalismo pudo seguir desarrollándose de una manera o de otra y por eso no pudo eh... Yo creo que ahora lo que nos interesa todos, vamos a, a creo que en conjunto, es saber en qué manera se puede superar sí. eso es lo más importante Ellos... y, y que se sepa y que, y que, se hable, que realmente sabe el cómo se puede llegar a eso superar esta situación que todos la analizar la situación y ver que está muy mal es, es un primer par, proceso pero es que ese proceso está ya eh, hecho mil veces porque no importa ahora es instrumentar la, unos medios por los cuales se va a superar esa situación pero es si que estamos falta. buscando algo nuevo como dice ella que algo nuevo? es que todo esto es que está ya lejísimos allá sí. a mí me quedan lejísimos y me Ah, ya me atraganto, que me pongo histérica. Vosotros, para vosotros ya no tiene que existir. A mí me queda lejísimo, fíjate tú, que soy mayor, muy mayor, y resulta que llego aquí, yo vengo a buscar cosas nuevas, a, a, a, a atravesar fronteras, a, a que se me queda todo pequeño… Llego aquí y me estáis mandando a cuando era pequeña otra vez. Pero si lo, pero, a cuando estaba en la facultad. Hay otro texto, eh? es ¿Hay otro texto, <risas> hay otro texto que igual es que esperemos, esperemos. Es una cosa que ya se hizo tantas veces y tan mal hecha. Tan mal es... De verdad y, no somos mí, capaces me, mí, de hacer nada mí, nuevo. Pero yo digo, no somos ¿cómo? capaces de hacer nada nuevo. ¿Es cierto que no? no, no, no. A lo mejor yo ya no puedo, ¿no? Lógicamente, no, no. yo no sé, no, no. Yo no sé ni mis ni limitaciones. Ni ni pero estáis igual. naciendo, acabáis de nacer. No. Hay otro texto, no, ¿eh? Lo sí. no. favor, paciencia, paciencia. Es que es paciencia yo solo pido paciencia. Mira, lo que veo es que no está hablando de yo comunismo como tal, es que hay unas todo todo nuevas todo corrientes sí, y está no intentando sí, explicar la relación sí, sí, sí. que hay con la improvisación. Los sí, trabajos sí, sí, sí. que también sí, sí, sí, sí, sí. no es que es me dejan hablar a mitad. Sí, todas las revoluciones han sido un yo creo que es todo lo contrario. Todas las revoluciones han sido ese. Claro. Han resistido y por esas revoluciones, estaríamos ahora ...todavía en la Media o antes... Claro. ¿De vamos de cabeza, yo creo... ¿Eh? Vamos de cabeza a la Edad Media... Yo que nada, no, no, no, que no, no, pero no, pero ¿cómo puedes pero pensar tú piensa, eso? tú piensas... Con si ordenadores bien, y robots, ¿Qué? pero vamos a la Edad Media... No, no, que no, es es que no, no, es no, es no, Pero bueno, vamos a ver, yo en lo que es mi vida ya, en experiencias ya vividas... Yo sé que antes no te podías reunir, antes las mujeres no tenían derecho a nada... Yo cuando me casé, a mi mujer le que dar permiso para que hiciera una cuenta corriente... Yo sé, que iba a ser igual. A, ser igual había, había a ser, ser, ser, eh, es que no se puede no se puede decir que, que, que la lucha de los anteriores ha sido que no caso, es que no es que Hay que hay que estar en la situación actual, hay que plantearse una una lucha nueva que yo no, creo que tenemos que que eso pero pero a además con optimismo, sentimos que se se eso ir superando. lo que no puedes no, no, pensar? que te va a salir de móvilis y que de repente improvisando y pum, pum, pum, haciendo cuatro sí, cosas no, ¡zaca! No. Se cae el sistema y ya día siguiente uno de los governantes que van a hacer Nada, todo el puto malo. Yo creo que no. Hay, hay, yo creo que, a ver, yo no sé, igual es que yo tengo una idea de improvisación quizás muy diferente a la que estáis usando. Sí, yo, sí, yo es que Para mí que la, pidiendo, ¿eh? la idea de improvisación, o sea, por la práctica de la improvisación dentro de la poética, o sea, dentro de, por ejemplo, bajo la música me parece imposible improvisar. O sea, me parece un objetivo utópico. O sea, yo es un objetivo que he perseguido mucho tiempo como una utopía. Y, y acabas desencantado porque desemboca en formalismos. Entonces, ahí es donde veo eh, la conexión entre un, una persona que, que es músico, aunque bueno, no sé. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eres músico y te interesan estos temas. O sea, es improvisar... Eh, a mí no me parece... Eh, claro, cuando se habla de que, por ejemplo, un político improvisa es como... Pero improvisar en, en, en el sentido que yo lo entiendo y creo que, que está planteado aquí así, no lo sé, es encontrar eh, maneras de estar eh, en, en el momento realizando una actividad que no eh, eh, intente cumplir con una serie de, de patrones preestablecidos. De hecho, sería eh, improvisar para no eh, acabar en los patrones preestablecidos, no es escapista tampoco, es simplemente decir, bueno, voy a proveer uh, en, en un sentido poético ponerme a prueba a ver hasta dónde puedo llegar. ¿Y eso sí sería producir algo nuevo? Eso sería producir algo nuevo, bueno, lo que pasa es que en el momento no, no que lo produce se convierte no, no, no, no, no, en una eso, forma y lo, y lo valoras no, no. estéticamente, entonces eh, mm. primero eh, es algo que, que funciona como individuo o como individuo que se quiere participar de una colectividad en un grupo de discusión pero el problema es que la discusión acaba siendo estética no no, no puede ser de otro tipo por el, es un cortocircuito o sea el, el problema es saber tú qué quieres hacer para qué improvisaas y entonces pues es que no lo sé. O sea, precisamente voy a improvisar para hacer aquello que, que que no he sido capaz de hacer o que no soy capaz de encontrar voy a intentar Claro, la música eh, claro si comparas la música con la política en realidad es similar es muy muy similar Ahí, bueno, la política con el capitalismo ah, <risa> bueno lo que quiero decir es eh, que hay unos parámetros y esos parámetros siempre te están eh, son, son semejantes está esta idea de división del trabajo está esta idea de valor esta esta idea de propiedad y, y es verdad o sea, hay, no sé al final claro el eh, si piensas en el capitalismo como un lenguaje y yo claro pues por, por venir de, de, de la práctica artística lo entiendo como un lenguaje y cuando hacen un poco iluso vale pero es lo que hay o sea yo lo intento pensar como, como un lenguaje también porque para mí es un lenguaje entonces eh, yo lo confronto con algo que estoy más acostumbrado a estar en ¿eh? que es el trabajo artístico no sé, es que veo, veo tan grandísima conexión, pero por eso lo de improvisación, es que me parece que tienes que el peso muy inculado, sí. el arte con la política. y la yo política y el arte no, el arte no soñar es que a través a modificar, a modificar eso, cuando, carrera, cuando era pequeño que, que a Eso es que es es una ingenuidad, eso es de tonto, vamos. Ver, no, pero un poco eh, cambia, ¿no? Que una casa sea pequeña sí, o que una casa que un techo sea alto. Pero, pero, pero, pero, si te das en la si no pero, tiene, no tiene servicio, no servicio la bueno, casa, través, o sea, que hacer casas sí, también sí, es no, es contribuye a a pero no, pero eh, si no no, es que no no creo no, que sea la verdad. Encharca a través de, de eso que hacer unas casas más o menos bien pasa a cambiar el país o, o, o, o, jay, si no, no, no, no, no. Pero pero yo... Pero sí que también. cambia la manera de o sea, razonarse, es que de vivir no de en ellas, ¿Sí? de cómo funcionas funciona en el barrio, accesibilidad, sino claro que cambia cosas, pero no es un cambio mesiánico, ¿no? Es una cuestión de escala, desde dónde lo mires. A ver, aquí estamos aquí sentados cómodamente, hay países que están así, igual está en la bomba. Y después no. tienen que improvisar a ver qué hacen. No, improvisar, pero a ver, no... <risa> es que desde ahí... <risa> de, <desde risa> de, <dejamos risa> de lo único que quería con mi intervención era dejar claro que, que hay una manera de hablar del término de improvisación dentro ya del no, arte es. que no tiene... A ver, es que... ¿Puedes estar relacionado con la creación? ¿Puedes estar relacionada la improvisación la, para la, mí? La improvisación eh, para mí, cuando sales a la calle, sí. no tienes nada que hacer, y dices, voy a improvisar... Es el mismo problema, o sea para mí ahí, ahí habría una relación muy grande, porque ¿qué haces? lo Estás por ahí en el campo, la cosa cambia bastante, pero cuando estás en una ciudad, pues, no puedes no ver los escaparates, no sé, hay una serie de, de condicionantes que no te dejan improvisar. No sé, eh, yo creo es que, que es muy muy difícil improvisar. Pero bueno, ahí, ahí me estoy metiendo es en... Por eso es improvisación. En el momento que dices voy a improvisar, ya no puedes improvisar. La improvisación debe poderte a ti mismo para que sea tal. Yo lo entiendo así. Y en el arte Entonces, igual, para mí es está eso, relacionado o sea. con el arte, sobre todo con la creación. ¿Qué pasa a lo mejor en este momento en esta sociedad en todas, que no todo el mundo tiene capacidad de improvisar ni de crear? Yo espero con los políticos, no, perdona, ninguno. Bueno, pero, porque tienen o sea, siempre un, unas como cosas como a que diferente. responder, están Eh, están dentro de un sistema, por lo menos de una ideología ya propia. De Para improvisar era, no necesitas ideologías, te pasa. puede, te Los come, amos. te absorbe y lo haces, y si no, no improvisas. Está clarísimo. Lo que quería era una distinción de que oímos muchas veces lo de improvisar en el, en el lenguaje coloquial. Veces claro, ah, que, que pero aclarar. sí, ahí estoy acuerdo, claro que me no improvisa. En este momento hay que aclararnos. Es eso es, eso me parece un eh, lenguaje, una idea estupenda. Yo creo que, es que eso, eso de improvisar es lo mejor que te puede pasar una uh -huh. vez que estás relacionado con el arte. Es no, lo mejor. Una, una cuestión en ese, en, en que, que tiene que ver con un poco con lo que decías, que, ¿no? que o sea, ese, ese carácter de la improvisación dentro de la música y de la práctica artística en el momento en el que estás intentando crear como esas nuevas relaciones ¿no? colectivas eh, o esas nuevas posibilidades ¿no? de creación colectiva. Y has dicho como en el momento en el que se vuelve estetizada eh, ya no es posible, ¿no? Eh, o ya es como que se pervierte o algo así. ¿no? Eh, y tú también hablabas un poco de... ...de ese artaco tuyo en un momento dado en, en los 2000 de ciertos o sea, de cierta atención hacia la forma... ...pero de atención hacia el proyecto político, vamos a decir, ¿no? El potencial, el potencial, potencialidad o... colectiva. Pero yo sí que creo, o sea, creo que se puede caer como en un formalismo, ¿no? Pero sí que creo que esa, ese momento como de estetización... Es positivo, o sea, no creo que sea, o sea, es, en la, en, es, es una forma como de cristalizar un lenguaje, ¿no? Igual que en el marxismo es un lenguaje y los conceptos van como armándose, el momento en el que es, se estetiza un quizás un patrón o algo que surge ¿no? realmente como nuevo de esa situación colectiva improvisada, eso hace que sea algo, que no sea, ¿no? simplemente un puro divertimento. Ahí yo veo un gran conflicto. Sí. O sea, estoy de acuerdo, es, pero no sé si hay es alguna cuestión de, de vanidad joder, o Dices, joder, qué guay, ¿no? Bueno, mm. Pero el problema es... Bueno, no sé, igual eso está bien. Cuando te das cuenta y, y te hace feliz, pues mira, ya está. El problema mm. es cuando Cuando coge mucho peso y ya se comienza a improvisar, cometas en un recurso sí, sí. Eso sí, que sí, solo habrás visto mil veces, sí, sí, sí. que es un sí. recurso que usas en un concierto de música improvisada. Sí. Eso ya sí. eh, de alguna manera funciona o no sé qué, pero yo creo que sientes un poco horrible por eso, ¿no? porque sí, estás, no tirando, de, estás tirando de tirando de tu ¿sabes? propio valor o algo así. Sí, Como... sí. uh -huh. ¿Alguna vez me ha da dado no, no me puedo enfadar como tú. Ah, yo porque... he fácil, ¿no? <risa> Sin querer. No, sí, no, sí, no pero me rápido. puedo enfadar porque Dije, no, me he desenfado. Porque ah, me, me, me, me, ganas, me ganas en, en, en experiencia. ¿eh? Pero, y entiendo perfectamente lo que has dicho. Uh, yo aquí tengo la sensación de que estamos en el siglo 19 estamos hablando en sí. el siglo XIX, y esto es una sensación muy agradable. Eh, no, no es alguna acusación nacional nadie, ¿eh? es, un, es una sensación personal, yo me siento en el siglo XIX y a finales del siglo XIX y cuando, cuando habléis de la arquitectura que si una puerta es más bajo o más alta, pues me recuerda a los vanguardistas hasta que se fueron a la primera guerra mundial y volvieron sin manos y entonces se les pasó la vanguardia y se fueron a, a Nueva York a ganar pasta, ¿no? Quiero decir que eh, por otro lado eh uh, eh uh, Creo que eh, estamos hablando de de, de dialéctica, del proyecto, de marxismo, de trabajador, pero nos estamos olvidando de, de conceptos como la biopolítica que han aparecido con, con Foucault y que, que creo que alguien, que no es sospechoso de ser antimarxista, ni mucho menos. No, no de, hecho, y, de hecho no es, no es no, no, antimarxista. No, es, no lo es en absoluto, por eso lo digo. Eh, ¿Dónde eh, empieza...? Foucault deja de hablar del trabajador empieza a hablar de un, de un ser humano sumido en la burocracia y, y, y en una burocracia que es la que ha acabado como la mayor parte de las utopías es decir, se han esclerotizado se han burocratizado y la burocracia conlleva el control la investigación, es decir, todos los fantasmas llaman los llamalos hay películas de sobra para, para tratarlos ¿no? pero a mí lo que me sorprende de, de, es que Eh, no, hablo de, del clima general, ¿eh? no de, de lo que yo he ninguno, me sorprende que, eh, que que creamos y me incluyo, que el terreno de lucha está donde donde ya se ha luchado, es decir en, en el trabajador en la calle eh, a mí me toca bastante las narices, el 15M me toca las narices la manifestación como método de lucha porque eh, veo gente Eh, con muy buena intención, pero que eh, es un performance colectivo muy bastante bueno, ¿no? donde eres amigo de tu vecino al que odias durante un rato porque defiendes algo y luego ya te vuelves a odiar y te olvidas de que eres un ser profundamente sumido en una corriente burocrática donde está el verdadero terreno de lucha. Es decir, lo que ahora eh, puede eh, poner en problemas a, a, a gobiernos es que nos hagamos conscientes y conocedores de el código civil la, la constitución la, la, la ley de la propiedad horizontal eh, o sea todos esos textos regentes que ellos conocen y nos manejan con ellos y nosotros citamos en alguna pancarta entonces entendería una, un territorio de improvisación en esa burocracia que realmente cualquier improvisación en burocracia supone una, una injerencia tan grande, si es un número suficiente de gente la que la, es decir, la insumisión fiscal que nunca ha tenido lugar al final que, eh, pero no solo eso, es decir, en negarnos a dar nuestros datos al gobierno el, el, es decir, hay un montón de camino para negarnos en la sociedad en la burocracia que está ganada Por cierto, por las grandes compañías de redes sociales, es decir, que crean valor de la nada. Uh, y por eso digo, uh, me siento en el siglo XIX esperando, o, o antes incluso, esperando que venga la caballería blanca y, y yo con un par de hablas hostias, ¿no? Y hasta ahora mm, es verdad que ellos analizan las cosas, por tanto no se les puede criticar, ¿no? Pero yo comparto su sentimiento y no... Vale, pues, creo... pues, pues entonces a ver qué os parece el segundo texto. Vamos a morir. Y es... Eh, no sé si os gusta el ruido, pero la densidad y la complejidad de texto es ante tres páginas. Pero es... Yo lo advierto, pero yo creo que esperemos nos deje atrás el siglo XIX. Esperemos. Vamos allá. Vamos allá. Sí, ¿Leemos un parazo cada uno? Pues? Eh, pues, ¿Hacemos igual una lectura ¿no? colectiva, ayudándonos de parazos y parazos? ¿Lo leemos todo seguido y luego lo debatimos? Eh, ¿Cómo ¿Llemos? preferís? Eh, es, es denso. como Bueno, igual, igual... Igual por fragmentitos, creo que es más vale. en medio que todo. ¿no? Vale, pues el que, el que vaya ¿Qué? leyendo o el que haga, que, que diga oye, yo no entiendo esto, y lo, lo vamos debatiendo. A ver, igual lo introduzco una pequeña introducción para decir que el concepto de improvisación que se está utilizando aquí es muy diferente a, al que entendemos normalmente, porque lo que pone en cuestión es el voluntarismo o la expresión individual o sea, esto ya lo, lo introducen, ¿no? pero bueno, el, la manera en como acaba eh, en mi texto y a ver si consigo una, aunar los dos es eh, bueno, sí, ya ya lo que mejuruzco porque yo creo que Rey le dio un vistazo a mi texto y puso algunas sugerencias, si para qué para ver cómo podría ser una improvisación que tuviese un potencial hoy en día más allá del formal, por ejemplo. Entonces, él escribe en mi texto en la anteúltima página eh la improvisación quiere reclamar alguna agencia hoy en día, necesitará 1. Distinguir agenciamiento de individualidad. 2. Distinguir heterotonomía racional de libertad del sentido libertario espontáneo. 3. Materializar el trabajo conectivo de tal manera en que se exponga la mercantilización inmaterial del trabajo. Eh, estos temas hasta cierto punto los va tratando o sea que igual los podemos ir tratando dentro de, del texto pero bueno, eh, la manera en la que yo acabo de mi texto es ofreciendo una libertad una improvisación negativa en el sentido en el que cuestiona, cuestiona su propia libertad o sea es negativa porque no prefigura nada no prefigura o presupone una libertad hoy en día porque vivimos como tú bien dices, unas condiciones en las cuales estamos totalmente de arriba a abajo producidos por el capitalismo, entonces lo que sí puede hacer es tratar de analizar el cómo estamos producidos por el capitalismo y de qué manera nos impide realmente generar un proceso de libertad, aunque sea en este ámbito tan específico, concreto y limitado, que es la improvisación musical o dentro de la Entonces, yo acabo eh, esta improvisación negativa aceler aceleraría situaciones hasta el punto de reflejar nuestras imposibilidades y nuestras limitaciones, a producir situaciones donde nos vemos confrontados con la negatividad de nuestro tiempo, de nuestros tiempos. Desde esta negatividad, esta improvisación intentaría generar una forma de agencia que pueda vincular la libertad con la racionalidad colectiva en lugar de hacerlo por medio de la expresión individual. Y entonces, el texto de Ray, eh, algo que critica muy de raíz, es el individuo como entendemos y la expresión individual. Y lo que ofrece, que estos no nos ofrecen nada... Es un entendimiento de la libertad en un acto que va más allá de de un yo soberano. Bueno, pues... ¿Pues empiezas tú? Vale. Improvisación no libre, libertad compulsiva, compulsiva. Rey Brasier. Texto escrito para una performance con Marcín en el Festival Arica... Episodio 4. La libertad es una lucha constante. El 21 de abril del 2013 en Trangway, Glasgow. Gracias a Barry Eason y Byron, Byron Mack. Está mal escrito. Brian. Brian. Brian. Brian. ¿Cuáles son las condiciones para la improvisación libre? Necesitamos aclarar estos dos conceptos, libre e improvisación. Primero, libertad. Tenemos que distinguir entre libertad y voluntarismo. El voluntarismo entiende la libertad como la propiedad de un acto de voluntad ejercitado por el yo. Para que un acto cumpla con los requisitos de libertad en el sentido voluntarista, ni el yo ni su acto pueden ser determinados por causas antecedentes. En este sentido, el acto libre de la voluntad Eruccionará ex nihilo. Esto implica que no será determinado ni por disposiciones psicológicas ni por procesos físicos. Es el producto de una voluntad que el voluntarismo absolutiza en una fuerza oculta ejecutada por un yo soberano. La libertad es interpretada como el atributo de la determinación generada por este yo. La libertad en este sentido es metafísicamente objetable, ya que evoca entidades y fuerzas que son cuanto menos sospechosas. La alternativa es ver la libertad como un acto de autodeterminación donde no es el yo quien ejerce el poder determinante a través de su acto, sino más bien el acto el que se determina a sí mismo. Para que esto tenga sentido, es necesario entender la reflexividad empleada en la noción de autodeterminación, no como el yo actuando sobre sí mismo, sino como el acto actuando sobre sí mismo. Utilizaré la palabra acto para querer decir este acto actuando sobre sí mismo. La capacidad para actuar está compuesta de dos estratos diferentes de comportamiento. El comportamiento gobernado por un patrón en un nivel y el comportamiento que se conforma a la regla en el otro nivel. El acto es un resultado de la superposición de estos dos niveles. Por ejemplo, de la superposición del comportamiento que se conforma a la regla sobre el comportamiento gobernado por un patrón. Es el producto de la imprimitación de estos dos niveles. ...aunque no pueda ser reducido a ninguno de ellos. <coughs> Espera, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere parar así en...? Sí, lo de patrón y reglas un poco... Vale, pues esto lo va explicando un poco después, pero <coughs> tiene que ver eh, con algo que explica luego... ...que es el hacer algo por una razón o algo debido a una razón... Eh, ...y esto es algo, por ejemplo... ...que los animales... ...son capaces de hacer algo por una razón... ...pero no tienen la capacidad... ...de entender todo el razonamiento... ...que hay detrás de realizar eso... ...y ahí luego veréis un ejemplo que ponen... ...en cambio, pues los humanos tenemos la capacidad... ...de hacer algo debido a una razón... ...o sea que tenemos la capacidad de anteceder... ...qué es lo que estamos haciendo... ...por qué lo estamos haciendo... ...y de todo entonces... ...el hacer algo debido a... ...o sea, hacer algo por una razón tiene que ver por el comportamiento gobernado por un patrón. Sí, eso es no, el hacer por, algo por una razón. Entonces, y el comportamiento que se conforma con la regla es que entiende cómo funciona la regla y la sigue y la sigue y entonces es debido a una razón. A ver, esto es algo como bastante crucial y poco a poco lo irá haciendo incisos y podemos ir aclarándolo. Sí, es complicado, pero tenemos tiempo. ¿Por alguna razón? ¿Por, ¿Por alguna, alguna razón? ¿Es que explica, ¿no? estoy tratando complicado? Eh, sí. lo cuentas muy bien, esto es casi como yo me acuerdo de Brea. Sí, yo creo que eso es una discusión que hay en, en filosofía entre Wittgenstein y Krip, que puede ser lo de Juan Villar, que es que jugando al billar, cuando le das a la bola, me, no me acuerdo bien, pero jugando al billar, tú cuando le das una bola, hay una serie de leyes físicas, si, o sea, las bolas y todo se comporta de una manera, la gravedad, o sea, ¿no? toda la física está actuando y eso es siguiendo un patrón, pero el jugador que acepta cómo se juega el juego, lo hace siguiendo una regla. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esto yo veo que lo que alude es al problema de, del determinismo, ...la problema general de la libertad del determinismo... ...y que, como tú me planteabas ahora... ...es un poco con las teorías cuánticas y tal... ...resulta que, que se está llegando un poquitín... A, a, ...al fondo de, de que la relación causa-efecto... ...no está tan clara como, como la teníamos... ...entonces, eh, siempre que, que eh, existe la relación causa-efecto... ...es muy difícil el salirte del, del determinismo... ...sin embargo ahora, eh, cuando se sabe que... ...hay un principio de indeterminación... A nivel cuántico, eso te, te eh, da pie a pensar que puede existir una libertad que es un tanto aleatoria. sino eh, el tema que plantea aquí es el, el tema de siempre, que es el tema de la, de la libertad. El tema de, de la libertad y el determinismo. Si venimos de terminar por mm, O sea, si lo que decía Leibniz, si tú conoces exactamente la situación de todas las moléculas que hay en el universo, podías ver, prever el futuro. Porque ya unas cosas serían consecuencias de, de las leyes físicas que... ...que se irían Yo creo que lo que plantea... Pero también es... plantea la idea de la voluntad, ¿no? Que sería sí. como tener la voluntad de salirse... De ese sí, pero la La crítica, la crítica. ¿no? pero un punto de vista materialista, es también consecuencia de, de una... ...de, de, de no materias. materias sí. ¿sí? No es la libertad... Mm. A no sí, que es, exactamente, que es lo que dice él, que está de estas... totalmente determinada por condiciones biológicas eh, <coughs> y físicas. Sí, mm -hmm. La, la, la Fisiológica. Fisiológicas. Eso es, que no es... Procesos físicos y disposiciones psicológicas. Que parece que aparece de la nada, <coughs> pero está totalmente condicionada por todos estos parámetros que le determinan. Sí, pero ahora, ahora de sabéis que con el principio de determinación de Eisenberg, resulta que no esa, puede no existir esa relación causa-efecto a nivel... A nivel cuántico, o sea, que la naturaleza puede no funcionar siempre con, con, de acuerdo con nuestro, nuestra razón, porque al, al cabo el, la relación causa-efecto y todas son esquemas que nosotros, nuestra razón tiene para comprender al mundo. Yeah. Y hemos pensado siempre que funciona así, pero puede ser que, que no funcione así. Sí, sí, sí, sí. ¿Mm? Digo, el comportamiento gobernado por un patrón es ubicuo en los ámbitos biológicos y físicos. Sistemas físicos realizan patrones complejos desintencionadamente. El patrón es encarnado por los componentes del sistema, de cada parte que lo constituye. La constitución es efectuada por algo tan mecánico como un esquema eléctrico. Este mecanismo ejecuta códigos para el patrón, sin que la estructura del patrón tenga que ser representada por ninguna de sus partes. Por consiguiente, los giros y medianos ejecutados por una abeja danzante Comunicar información acerca de flores suceden, pero sin que esta razón sea intencionada. La abeja no tiene una mente en la, en la cual pueda planificar cómo realizar su danza. No, hasta ahora. no sabemos por quién, pensamos o no. Yo no sé lo que es una abeja, señor sí. Yo, pero sabes los bailes de la abeja, ¿no? Lo dejo ahí. Sí, pero no sé, Porque también se puede sí. pensar, tiene. No, pero no se puede usar de Que, que claro. los helechos humanos también funcionan o en sea, sí. ah, ese. Sí, claro, claro, no. Claro, claro. Entonces, es un poco también sí, sí. mecanismo de las veces que aparecen los animales en este texto son muy son muy <ríe> no hay adhesión de eso. Quiero decir que Obviamente su tema no es la relación entre humanos y no humanos, pero sí. eh, aparece de una manera, no quiero empezar la lectura, solo puntualizar que en ese aspecto eh, no ha trabajado mucho el autor, en las relaciones entre entre o sea, relaciones entre animales, personas, cosas, y eh, lo que otros filósofos están planteando eh, sobre ese tema y la, a partir de cambios que está viendo la forma de ver conceptos animales y que vienen desde los estudios del Norbert Wiener sobre eh, la, sí que está sí que está informado y la diferenciación viene en la capacidad de los humanos para generar conceptos. Los humanos los, los animales no tienen esa capacidad. Por eso no pueden no tienen la capacidad de representar eso cómo funciona ese mecanismo. Pero, ¿Por qué no, la ¿Por qué no utilizan animales? el lenguaje? Porque, está, porque estamos en el Renacimiento y, y no, nosotros somos es, capaces de hacer... Porque nosotros tenemos de la capacidad del lenguaje y de generar conceptos. Los que conceptos funcionan mediante la representación. Como las abejas no tienen capacidad de generar lenguaje y estos procesos de representación no tienen capacidad sí. de anticipar... Mira, a a ver, esto es en su... ¿Qué te parece? Nosotros no entendemos su lenguaje y creemos que no tienen esa capacidad pero seguramente la tendrán pueden tenerlas eh, y le puede pasar con relación a nosotros lo mismo ellos no generan conceptos las abejas generan sus conceptos y los nuestros, los nuestros. Eh, eso, y de ahí al futuro lo que queráis sí, pero hasta Creo. hoy en día eh, es que no, él es estoy, así, pero, estoy muy convencido de que están muy, muy al tanto de los estudios eh, de evolución y él él aclara esta diferenciación que existe entre él fíjate, yo resulte que ahora, no se puede ser mayor, yo ahora no me creo nada quiero decir, yeah. me parece que es, una, es un paso estupendo y llegamos hasta aquí sí. pensar por ejemplo, nos limitamos este texto que las abajitas no pueden conceptuar yo de todo eso lo admito y me parece maravilloso haber llegado a esta conclusión, pero dejo la puerta abierta porque igual nos pueden sorprender dejemos la puerta abierta Yo no Ahora no digo que nada categóricamente, vale. sí ni no, vale. yo, yo, porque es, es otro mundo. No, yo quería decir, no, digo, eh, yo creo que el tema principal es el liberal albedrío, pero que los últimos estudios que se vi en un momento tal parece que todo está coticionado, no. que casi es imposible que esa libertad que creemos que tenemos sea real. ¿no? Sí. Entonces parece que todo, incluso como naces hace, eh, que la sociedad que te toca vivir, Entonces parece que tienes que, que, y según va la ciencia avanzando, parece que, que se va dando pasos muchísimos más directos hacia ese tema, ¿no? De que realmente la libertad individual es casi mínima, ¿no? Sí, es sí, es lo mínima que te haya tocado, ¿no? Entonces, sí, sí. no sé en ese nivel, de yo a es un tema que te interesa, ¿no? Y... Y veo que, que, que, es, que según eso se va avanzando parece que le quedan cada vez menos cosas que decir tú y todo va a estar relacionado, si no por los genes, es por, es por la sociedad, ¿no? Entonces comentaban un poco incluso que se llegaba un momento, que, que puede llegar en un futuro, ¿no? Eh, un preso que, que, bueno, pues que, que ha, creado, ha hecho un, un, un asesinato de enorme, al final... Eh, hace poco estuve leyendo un artículo de que un abogado había conseguido, de que bueno, había visto el cerebro de, de esa persona que había hecho un asesinato terrible y la habían en vez de metido a cadena perpetua no, en vez de asesinar digo, matarle, metido a cadena perpetua porque se veía de que era mucho menos, tenía mucha menos capacidad que otra persona de haber realizado ese, ese, ese, ese hecho entonces la ciencia está avanzando sobre esos temas dices tú que algunos comentan un poco que, que las cárteles que puede ser que un momento y dicen, bueno, puede ser que tengas que hacer algo decir, bueno, pues no pueden vivir en sociedad o hacer de alguna manera cuando avance, pero que puede ser que la libertad que incluso la de los mayores asesinos no tenga ninguna razón de ser, es se decir, estar totalmente determinado por, por ese cerebro que tiene o por esa forma de ser, ¿no? Sí, sí pero eso, aceptarlo es muy peligroso porque entonces... Ya, pero que parece es que el problema pues es, es que que la, la ciencia es que parece que avanza por ahí. Sí, bueno, sí, pues, sí, este, sí igual se llama, igual, tema igual, tema igual, igual, temas, igual, pero, igual, pero igual, les eh, ideológicamente que, que empecemos a pensar así. Espera, igual lo que hacemos, porque este él está muy interesado en estos temas y sigue muy muy espera. ¿eh? Vamos a intentar avanzar a a a dejar... yo creo que arreglería todo. Es, si tú me pusieras algún ejemplo, por ejemplo, de improvisación libre o contradicción negativa, no sé por por ejemplo, si refieres al músico, no sé, tipo mira. Eh, Espera, un caso primero, concreto que, eh, pues, yo no sé, o bien si es musical, musical o si es de otra manera bueno, lo hago, pero sí, luego nos entendemos su... me lo hace y lo entiende coño, pues eso, bueno, es, es, es algo bastante específico esto de la improvisación negativa pero bueno, yo el texto, en, el, en el texto pongo el ejemplo de Jarrod Fowler que hizo se puso a huelga o sea, en un festival que organizaron estos eh, Barry Eason y Brennan McIntyre le invitaron ...y nadie sabía lo que iba a hacer... ...y él decidió que se ponía en huelga a sí mismo... ...para el concierto... ...y entonces, en el momento del concierto... ...lo que hizo es simplemente estar... ...en el público, como otro cualquiera... ...se ponía huelga aún... Sí, no... ...a sí mismo ahora, que se ponía huelga... ...bueno... ...entonces... Eh, ...esto yo lo veo como un ejemplo... ...aunque sigue siendo problemático... ...pero por lo menos suspende... ...hasta cierto punto las condiciones eh, que normalmente se supone que se dan en un concepto de improvisación. Y entonces eh, propone un tipo de improvisación pues que es muy muy diferente al que se da normalmente. No, entonces ya entiendo un poquito. Entonces, si realmente todos actuáramos de manera nacional Pero pues luego que se iba a tener un concepto. Es normal mal, ¿no? Pues, sí, no estaría no sí, no no tan mal. De, de, de que se vaya a tomar por sí, capitalista, sí, sí, pues eso sí, es. Sí. Funciona cada una Haciendo lo menos racional, y lo menos lógico, por supuesto. Eh, bueno, eh, seguimos igual con él, la cita de Will no, Fischer es, Yo quiero para todos los animalitas. ¿Es ¿Qué vamos a leer ahora sobre los animalitos? Sí, vamos a... Yo quiero, bueno, yo quiero que hablemos de los animalitos un pero, poco más. Pero después, ¿por qué no leemos la cita de los animalitos? No sé, tú has pues, dicho que cuando no entendiéramos algo te arrepiéramos. Si no pero después de los animalitos vas a entender a menos. No, que te no, no, es que los animalitos son importantes para avanzar bueno, es que en sí. esto. Pero, bueno, si un señor habla de esa manera ignorante sobre la comunicación y la conceptualización de los animales es que necesito resolver el problema para seguir eh, comprendiendo el texto y dedicándole el tiempo que le estoy dedicando con mil amores. Entonces, si esto es una actividad donde nos sentamos, nosotros te respetamos eh, y, y hacemos lo que nos has pedido y uno, que soy yo así, te dice que tiene un problema para seguir leyendo el texto y te lo, me dices que vale, que ya lo veremos luego. Pues vale, yo no, no callo mi, ¿vale? mi, no. mi boca y, y ya está. Es porque el, el párrafo está el interrumpido, público. no ha acabado. Es porque no. falta falta un, un, un fragmento incursido donde no. va a seguir con los animalitos. Es que, no, <risa> lo único que lo digo es porque claro. el, el único párrafo de los animalitos, el más directo es el siguiente. Uh -huh. Entonces, es que ha dicho una borrada hace un momento, ¿verdad? que los animales no son capaces de... O sea, estamos hablando que los animales no son capaces de de conceptualizar eh, no, su lenguaje se basa en un patrón y no en la, en la posibilidad de crear conceptos eh, bueno, vale yo me callo lo, lo, me callo esperando eso que dices y, y bueno ¿no? sí. bueno, Leo y seguim después seguimos después pues de la cita eso. eso es ¿qué significaría decir que los giros y meneos de una abeja volviendo de un campo de tréboles ocurren así porque forman parte de una danza compleja? ¿Nos comprometería esto en la idea de que las abejas conciben la danza y actúan en virtud de planear su realización? Si rechazamos esta idea, ¿tenemos que rehusar la idea de que el patrón de la danza de las abejas en su totalidad está implícito en la ejecución de cada giro y de cada meneo? Claramente no. Esto nos ofrece la oportunidad de dar una explicación evolucionaria sobre el fenómeno de la danza y por lo tanto de interpretar que la ocurrencia de este meneo corresponde a una danza compleja a la cual pertenece como aparece anteriormente, para atribuir una fuerza causal a una abstracción, tentándonos así a recurrir al, al lenguaje mentalista de intenciones y propósitos, en términos de un valor de supervivencia, de esas formas de comportamiento para los grupos de aras. En esta interpretación, el patrón de la danza aparece no como una abstracción, sino como un ejemplo de un comportamiento particular de las arajas. Esta es una cita de Wilfried Sellers. Uh -huh es un eh, filósofo americano del, 54, del 54. 54 se habrá lanzado algo del al 54 aquí ¿no? sí, pero bueno, eh, si tienes ahí información de, sobre cómo las abejas pueden conceptualizar pues es que compártela sería importante saber si las abejas hacen bueno no me hagáis caso el mismo tipo de danza cuando vienen de un campo de trébol o de un campo de judías. Porque seguramente las flores son distintas y las obligan a moverse de otra manera. Sí, sí. O sea que simplemente el que una danza venga de un campo de trébol no acaba de, de, de o sea garantizar que la abeja no prevé cosas de un campo de roja, no tréboles y roja. No, no sí, sí, sí. Pero no está queriendo decir que de alguna manera esa abeja, igual que también, igual nosotros, sí. eh, es el lenguaje de la abeja, que uh -huh. yo creo que sí que es un lenguaje, pues un lenguaje específico, está como articulado en base a los patrones. O sea, la danza que realiza viviendo de los tréboles o la danza que realiza viviendo de, de los de los judías. Sí. Pero no sé si la, la, la cuestión es si tiene voluntad de eh, por ejemplo mentir. Yo creo que no. No mentir. lo sé si sí, si hay pocas judías igual se inventa una danza para que no vayan los Sí, le interesa que vayan las otras siempre. ¿Y si no le interesa? Siempre lo no va a interesar poquitas, porque no tiene ningún interés en estar sola una abeja. No, pero en coger más pero que las es otras. Eso es lo que dices tú, ¿no? No, lo que piensas tú que, que ser. O, o, por ejemplo, es no o por ejemplo no comunicar, o por ejemplo no comunicarte, ¿no? Sería capaz de no de comunicar de tener voluntad de romper de no los patrones, ¿no? eso, eso de repente vista de la evolución de las, no sé, de sí, eh, eh, si las abejas eh, las ovejas que diseñaron un sistema por el cual engañaran a sus congéneres hubieran, hubieran muerto porque es que eh, de, de decir la verdad. ...y de que funcionen y que vivan en eso, tiene una, una ventaja evolutiva. Mm. Si no, no hubieran no hubiera progresado. Yo eh, creo que es quizás lo que está tratando de... Si no, no hubieran hubiera evolucionado. Esa voluntad es querer romper esos patrones que igual pues eh, van en contra de la comunicación. Es decir, no comunicar, mentir... Eh, uh -huh. no Eso sería romper los patrones. ¿no? Uh -huh. Mientras que supuestamente nosotros igual tenemos esa voluntando no lo sé si sí está queriendo decir si no, no No, yo creo que no es lo que quiere decir que es un proceso evolutivo en el cual lleva a hacer a generar estos sí. mecanismos sí. pero no de una manera <coughs> voluntiva, no con voluntad, no, no porque él sino pro distintamente es, Esa o, distinción es la que está o haciendo. Los crébulos le provocan una danza más rápida y las subidas una más lenta, pero sí. no porque ella quiera hacerlo más o menos o engañar, ¿no? Creo es lo que entiendo yo. Sí. No, no, porque no se engañaría nunca porque el, instinto les lleva a los tréboles o a la estudia. Yo no veo muy claro no sé si que usa la abeja como ejemplo porque la abeja no se puede teóricamente los que las estudian no la miran como individuo, una oveja, la sino la un símbolo mm. Y en cuanto a si los animales son capaces de discernir o no, yo lo que me pregunto ¿por qué en el Masai Mara los leones comen ñus, comen cebras, comen todo lo que pillan? Y por el día las vacas de los Masai no las comen. Ya. Y pasan por ahí, pasan los uh -huh. masajes con las vacas, con las cabras, con los perros y con todo y los leones <coughs> y se pues menean igual es que evolutivamente saben que los masajes tienen la capacidad mucha, que de darles mucha caña exactamente. <risa> es muy bonito esto, entonces pero... si sí, tienen capacidad que que o, o o simplemente oh, es un sí. reflejo evolutivo de saber, os, aquí, aquí mejor claro, claro, ¿sí? claro. Es que no Pero lo de las abejas, yo lo que veo, sí, es... Bueno, que no tiene que ver, le usará eso. Porque utilizar una abeja como tal, como individual, es que parece que ellas no funciona así. No, pero bueno, se puede, puede refirgar al conjunto de abejas, ¿no? Dice una abeja, pero puede decir... Sí. Los bailes, las danzas de todas las abejas. Claro. Con respecto danza, claro, es un problema semántico. Siempre se danza considera... Y luego pregunta, ¿qué significa decir así. que el menú una vez es una danza? Pues, llamamos danza, llamamos... Sí, sí. sí. No, se entiende perfectamente, pero bueno, pues yo lo que no me atrevo a decir es que no pueden, yo qué Yo cuando leía aquella novela aquí hace muchísimo tiempo, no me acuerdo, la guerra de las alamandas, ¿la conocéis? Oye, es apasionante, ¿eh? E inquietante. Son unas alamandas que viven en el fondo del mar, gigantes, unas alamandas. Y se reúnen por la noche en la playa y hacen un ataque a la sociedad debe. La tengo Y me está recordando es, pues claro, que que las han pues, andan por ahí por las paredes. Ah, ah! ya te ino correr. <risa> Sigamos. <risa> es una novela de ¿Qué significa decir que los meneos de la deja son parte de una danza? o explicar su Somenco o explicar su meneo diciendo que cada movimiento ocurre debido a la danza? Decir esto es decir que el movimiento orgánico sucede por una razón, que tiene una función adaptativa, pero esta razón o función no está representada en el cerebro del organismo el cual ha sido motivado por esto. Esto es distinguir entre hacer algo por una razón o hacer algo debido a una razón, la capacidad de hacer algo debido a una razón surge de la capacidad de hacer algo por una razón aunque no se debería no se debiera de confundir con esto la capacidad de ser motivado por una razón es una disposición arraigada en unos mecanismos disposicionales más rudimentarios. Tanto el comportamiento gobernado por reglas como el comportamiento gobernado por patrones son generados por condicionantes. Así como el comportamiento gobernado por un patrón depende de disposiciones determinadas biológicamente. También el comportamiento que se conforma con la regla depende de disposiciones adquiridas culturalmente. Desde el momento en el que el comportamiento está disposicionalmente condicionado, uno tiene que adquirir las disposiciones relevantes para poder actuar. Pero aunque los dos son disposicionales, ni el hábito biológico ni la costumbre social son rigurosamente determinantes. Son mecanismos adaptativos capaces de recalibrar cuando afrontan circunstancias que no han sido anticipadas. Este tipo de improvisación adaptativa es común a través de los dominios biológicos y culturales. Esto es necesario, pero no suficiente, para constituir un acto. Pero no es libre, aunque el acto libre no es opuesto a los hábitos biológicos o a las convenciones sociales. Estas proporcionan las condiciones que lo hacen posible, pero sólo si las ¿Disposiciones relevantes son configuradas correctamente? Mm, yo estaba pensando aquí, ¿no? Y si realmente aquí no está de alguna forma también aliviendo a la biopolítica que hablabas tú, ¿no? No sé si sí, sí. ¿Tú lo ves así? Sí, lo que pasa es que yo me he quedado con una una dualidad que ha hecho que es cuando lo de los mecanismos adaptativos y hacía una una distinción entre lo biológico y lo, natural, y lo cultural ¿no? que entiendo que es una distinción que está puesta en crisis no, no lo pongo yo ¿eh? está puesta en crisis yo Pero... de... creo que hay una diferencia sustancial la biológica se mantiene en los genes y la cultura no se transmite es tenemos, no no, la, no, eh, eh, la cultural, la, en la selección cultural, eh, esa la, se transmite por hablando, pero no a través de los genes. O sea, que es una diferencia... Bueno, pero el, el método, en que el modo en que se transmita no define el, el objeto de estudio y, y tanto lo biológico como lo... es decir, la separación... Eh, Biología y cultura es una, una, una separación artificiosa uh, de, las, de, de las que más uh, problemas han dado al estudio en la ciencia, ¿no? Y hay muchos, muchos filósofos uh, estudiando ese problema, ¿no? El, el que separemos naturaleza de cultura... Uh, es, uh, pero no es, si lo está haciendo, ¿eh? Yo no, no yo me pregunto, lo que... me, pregunto, me, pregunto si, me pregunto si lo está haciendo, no, o sea... Porque eh, hoy en día es algo que está, está puesto en crisis, yo mismo no tengo respuesta. No, no yo creo que no está lo está, de, de hecho por eso yo lo pensaba, ¿no? Porque dice, así como el comportamiento gobernado por un patrón depende de disposiciones determinadas biológicamente, también el comportamiento que se conforma con la regla depende de disposiciones adquiridas culturalmente. O sea, yo creo que... Mmm, los está poniendo como determinantes uh -huh. activos, ¿no? Incluso y, luego y, más y, adelante sí. dice, instinto y conformismo son disposiciones biológicas y sociales respectivamente, ¿no? O sea, uh -huh. ahí está, o sea, ese término como de la biopolítica fucolpiana uh -huh. es también como, ¿no?, como deshacer la separación entre lo, lo que uh -huh. adquieres biológicamente y lo que adquieres… Y no que la cultura acaba siendo biológica, ¿no? bueno, sí. sí, es un, un padrón que se instala sí. igualmente sí, sí. que, que la, la cultura es cultura. Como vives como comes, como sí. te mueves acaba, como... Un, pero, pero, un... acaba siendo ¿no? parte de tu sí, sí, organismo sí, lo... sí. de... sí, mi sí, pregunta es, que no, es ¿no? ¿los animales tienen cultura? yo creo que creía que no ya, ya, ya, pero si ya, tú ya me lo, lo, lo pones bueno. en cuestión no, no, los que tenemos cultura sin duda somos nosotros y se la aplicamos a ellos y ellos responden de determinada manera, ¿no? Y a yeah. sido un estudio interesante. A lo mejor su cultura es una cultura de respuesta, no de, no de asociación. Yo creo que ¿no? Sí. Su pero, pero, bueno, hay un filósofo que lleva muchos años trabajando y que ahora se ha puesto de moda, que es una mamá de eh, sí. está trabajando constantemente sobre esto, ¿no? Que sobre, yeah. bueno, eh, los humanos y los no humanos eh, realmente tienen que existir en, en esferas diferentes o tienen... Eh, habla de las portavocías, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es, ¿quién es el portavoz del no humano que no tiene aparato fornador? Pero también habla de la, de, la, del, de la disolución a la hora de estudiar eh, de, la, de las fronteras entre ah, cultura y naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y, y Rey es un, hace una crítica brutal a Bruno Latour precisamente uh -huh. por eh, la capacidad los humanos de generar conceptos y la diferencia que existe entre conceptos y mm -hmm. objetos. Mm -hmm. eh, este es un texto que se llama Contextos y objetos mm -hmm. que te invito a leer si quieres ver hay más, o sea, que hay sí, una sí, conversación ¿sí? entre Es una conversación. No, no, es, es, una, es una, un texto en el cual ataca a Palatu por precisamente porque él sí, porque como lo vimos, él sí hace una distinción entre mm -hmm los humanos y la capacidad de generar y su capacidad de generar conceptos y eh, los animales o los objetos que hasta el punto no sé si los ordenadores pueden contextualizar, pero... De todas maneras yo creo que la distinción, es, o sea, al, al nivel nuestro de percepción de la realidad es muy útil, o sea, no se trataba a mí de que es que funciona, o sea, desde un punto de vista pragmático funciona, no es lo mismo la, la ley de la gravedad, o no sé qué ley de la gravedad, no tengo idea de física, no Eh, y, la, y el hecho de que un, el, un, una pelota metida en una portería a determinada distancia sea corner o fuera no. de juego o lo que sea, que tengo de fútbol. O sea, hay una distinción que es útil. Hay, o sea, una cosa es una regla que se establece culturalmente y que es un juego que ponemos nosotros y otra cosa es una cosa que para nosotros a lo menos es impepinable y es que la pelota siempre cae al suelo. O sea, y esa distinción es útil. O sea, luego a nivel... Mi, cuántico, no sé qué, que al final todo sea lo mismo, porque la explicación de todo, a mí simplemente me da igual. O sea. Vamos igual leyendo, por lo menos para intentar acabar el texto. Luego ya veremos si nos da tiempo para... Lo intentamos leer todo sí. seguido. Sí, ah, y luego no no sé. lo debatimos así para... Para esto final. Eh, Podemos ir de... Sí, de párrafo en párrafo, pero sin esto. Y al final ya tenemos... Distinto y conformismo son disposiciones biológicas y sociales respectivamente. Estas corresponden a los niveles de comportamientos. El gobernado por patrón y el gobernado por regla. Así como las reglas son una subespecies de los patrones, las convenciones son una subespecies del distinto. Sin embargo... Uno tiene que adquirir la habilidad de ajustarse a una regla antes de que sea capaz de actuar debido a esto. La capacidad de obedecer es el tres requisitos para mandar. Cuando estas están ausentes, la tiranía del instinto ejerce su influencia. La autoafirmación del yo es tiránica, precisamente porque es simplemente un montón de impulsos. El acto sustituye la, tir la tiranía del yo, impulsivo con la regla del sujeto... ...pero es el acto mismo quien es el sujeto... ...el yo no es el sujeto... ...mediante su determinación... ...la compulsión subjetiva toma el control... ...sobre el impulso egoísta... ...esta despersonalización... ...es la condición para la acción... ...esto fuerza la acción... ...para que esta autodeterminación ocurra... ...los mecanismos tienen que adquirir la capacidad... ...para representar las reglas que gobiernan... ...su propio comportamiento de tal forma que se pueda percibir el patrón gobernante como tal. Hay una transición del nivel de la respuesta disposicional gobernada por reglas a nivel donde la regla es reconocida como regla. Este reconocimiento cambia la regla de una restricción a una razón, motivada para la acción. Mediante esta transformación, los mecanismos aprenden a percibir la configuración que determina su comportamiento como una razón para actuar. Este reconocimiento requiere una involución en el cual el código que genera el patrón es contestado como código por una secuencia del patrón mismo. El reconocer el código que genera la conformidad gobernada por reglas convierte el impulso mecánico en la compulsión para actuar. La involución que fundamenta este reconocimiento es simplemente una reflexión mecánica. Al adquirir las capacidades apropiadas es cuestión de poseer el tipo de competencias adecuadas. Esta involución de competencias es la llave para la transformación, para la transformación en la cual el impulso egoísta da lugar a la compulsión anónima. Esta es la llave para la comprensión materialista de la autonomía. La autonomía es mal interpretada cuando es pretendida como un fetichismo individualista o libertario. La autonomía entendida como un acto autodeterminante es la destitución de la autoafirmación del yo y se convierte en la subjetivación de la regla. El que se somete a sí mismo a la regla es el agente anónimo del acto. Estar sometido implica actuar en conformidad con la regla que se aplica indiscriminadamente a todos y a todas. A todos y todas. Uno no se, no se compromete a la regla. El sujeto es el acto actuando sobre sí mismo. Es su autodeterminación. El acto es el único sujeto y permanece sin rostro. Sin embargo, este solamente puede ser detonado en circunstancias no específicas. El reconocimiento de la regla genera la condición para desviarse o fracasar al actuar de acuerdo a la regla que constituye la subjetividad. Este reconocimiento es detonado por los mecanismos relevantes de identificación, que no requieren apelar al hecho de percatarse de la consciencia del La improvisación libre es paradójico. Para que la improvisación sea libre en el sentido antichario tiene que ser un acto de autodeterminación, pero esto requiere la evolución de una serie de mecanismos. Es este proceso evolutivo el que es el agente del acto, que no es necesariamente humano. Este no debe ser confundido con el rol del improvisador, el cual es más bien el mayor obstáculo para el surgimiento del acto. El improvisador debe de prepararse para actuar como un agente en el sentido en el cual no actúa como un operativo encubierto de parte de cualquier mecanismo que sea capaz de efectuar la aceleración o confrontación que requiere es, eh, el surgimiento del acto. Este último surge en el punto de interrelación entre reglas, patrones, razones y causas. Esta es la llave que resuelve el misterio como la objetividad objetividad genera subjetividad. El sujeto como agente del acto es el punto de involución en el cual la objetividad determina su propia determinación. El agenciamiento es un proceso de segundo orden a través del cual los determinantes neurobiológicos o socioeconómicos, por ejemplo, generan su propia determinación. En este sentido, el reconocimiento de la no libertad la actividad voluntaria, es la puerta de la, de la libertad compulsiva. Me hace como un párrafo muy chulo. Uh -huh. A mí, me, me, ya que me he tocado este, me ha gustado mucho que acabara hablando del acto, por fin. Porque, bueno, durante mucho tiempo me estaba preguntando de quién, de quién, estaba, de quién en mi coño estaba no. hablando. Y finalmente esa, esa, ese reconocimiento del sujeto en el acto uh, está muy cerca de, la manera, creo que de las maneras de pensar de todos. ¿no? Uh, o sea, es una forma de ortología totalmente diferente a, a, la, a la más tradicional de, de momentos anteriores de búsqueda de libertad. ¿no? Bueno, o sea que no estamos en el siglo XIX. No, no, no, no, no <risa> estoy bien. Me he enfado un poco porque no me dejabas hablar, pero se me pasa también como a ella. Perdona, eh, perdona. No, no, no pero no, bueno, sí, no pasa más de lo de oro. <risa> no, no, de oro, de titán. Victor es... Lo decía, ya me olvidé otra vez nombre, que voy a marcar los otros. Es, es, o sea, la discusión que... O sea, la, la, yo creo que no, no tenemos diferencia de opinión en cuanto a, a que una cosa tiene que ver con el evolutivo y otra cosa es, es generado, pero la interrelación entre ellas es muy, muy estrecha, ¿no? Entonces, es normal que ciertos pensadores toman en duda la, la diferencia entre sociedad y naturaleza o ideología y, y cultura, ¿no? Eh, porque lo digo por si, por si no me ha explicado bien antes, ¿no? Yo, yo lo que estaba viendo aquí es que la última frase, digamos, que es la que dices, porque es la última, es la que en cierta forma me parece que resumo prácticamente todo. Dice, el reconocimiento de la no libertad de la actividad voluntaria es la puerta de la libertad compulsiva. Entonces yo entiendo que lo que en conjunto quiere decir todo esto es que cuando tú conoces Tus, tus limitaciones, tus condicionantes eres consciente de que, de que tienes un baje cultural que un baje biológico tal, unas, tal, unas enfermedades que también te hacen esto de una manera o de otra, tal, que eso, el reconocimiento es el asimilar eso, es lo que te proyecta para luego conseguir la, que, que, que, que llamas tú libertad compulsiva es eso para eso no hay, hay que escribir tanto Pero eso, no se dedica a eso, no, por eso. Sí, eso. Eso es algo que lo sabemos. Si es eso, a lo mejor es más, ¿eh? Pero si es eso, es decir, que, que, que, eso, que, que todo lo que conoces de ti mismo y que, que todas las invitaciones que te reconozcas y, tal, y te des cuenta y las vayas eh, poniendo en su sitio y, y viendo en qué forma están influyendo, eso es como lo que pensaríamos todos, ¿no? Pero en realidad está casi es como un poco no sé si pesimista, ¿no? porque está diciendo que realmente no hay una voluntad real o sea, que la voluntad o sea, que lo que consideramos voluntad es lo que provoca una libertad compulsiva que o sea, obviamente no es una libertad no, no, no, la libertad compulsiva es lo que hay que buscar sí. porque es eh, lo, que hace la, lo que hace pero yo lo compulsivo poner... lo entiendo como determinante él, él o sea Eh, ah, lo, lo pues interesante cosa compulsiva no es una cosa libre, no es algo libre, ¿no? no es eh, claro, es que, es que juega con eso, es como un concepto totalmente que va en contraposición a cómo entendemos la improvisación normalmente, uh -huh. que es el acto involucrado, o sea, este, este acto que puedes generar de la nada algo imprevisible. Uh -huh. No, es lo que dices, es, estamos totalmente condicionados por millones de cosas, entonces ese acto que parece de la nada no viene de la nada, sino de much muchísimos condicionantes. Uh -huh. Entonces, el prerrequisito de entender todos esos condicionantes... Si realmente queremos un ejercicio de libertad... Pero no un, un ejercicio de libertad del yo aquí y ahora... Sino un, un ejercicio de libertad que genere su propia autodeterminación... Que puede generar su determinación en el contexto en el que estamos tan determinados... Tiene que entender perfectamente cómo estamos determinados... Entender qué es lo que hay que hacer para cambiar esa determinación que tenemos... Eh, en un proceso colectivo y a medida que vamos generando este acto que nos vamos autodeterminando que vamos cambiando esos condicionantes condicionantes que tanto nos condicionan es cuando realmente está generando una libertad pero claro pero eso no es, ¿Es el, conocerte sí, sí, el conocerte a ti mismo de el... siempre sí. no, no, no, no pero, el, mismo... pero hay que seguir una... Hay que entender. No, pero yo, pero... Can, yo, perdona. que cambia de ah. conceso de ti mismo es que después introduce, aunque parezca no voy a a favor de Ray, eh, introduce <laughs> un término complejo también, ¿no?, que es la palabra compulsión. Yeah. Es decir, compulsión. Yeah. No, no, es, es complejo porque hay muchos compulsivos en, en manicomios entonces eh... Y la compulsión capitalista, ¿no? O sea, sí, pero bueno, digamos consumista. que, digamos que eh, ¿No yo lo, lo que he entendido... He entendido que ¿La, la, la compulsión es sí, que bueno o bueno. Compulsivo es bueno, porque si has entendido cómo ha sido determinado y qué es lo que hay que hacer, y hay un... un mira, esto es lo que va en contra... Él, él sí cree que hay la posibilidad, pues, mediante la razón, tenemos la capacidad de analizar, lo que pasa es que necesitaría un trabajo brutal y esto sí que viene es como una respuesta al, a la parálisis que nos ofrece la comunicación. Él dice, sí, se puede hacer algo. Para eso tenemos que entender totalmente cómo estamos condicionados, el entender cuál sería lo que hay que hacer y seguir, y paso ya no lo entiendo yo también. Yo los saber todos condicionantes muy bien. Ahora, el saber qué es lo que tienes que hacer es un tema de fuerza. No. Una cosa es que tú conoces todos tus comunidades con todas las cosas, y otra cosa es que tú aceptes una norma moral, que, que todas las normas morales son subjetivas y culturales, y que yo tengo que hacer Pero esto, el... yo debo hacer esto. Esos son dos temas totalmente diferentes. Bueno, lo que propone con el acto es que, de una manera colectiva, el acto se constituye a sí mismo, es ese es el proceso de autodeterminación es ese proceso en el cual uno eh un, uno no, es el acto mismo entiende cómo está condicionado y entiende qué es lo que hay que hacer para generar su propio condicionamiento. Y de ese y al generar esa propia condicionamiento, esa autodeterminación es cuando está cambiando el, el que realmente está generando por un lado libertad y por otro lado subjetividad. Pero es una subjetividad en el cual el yo no tiene o sea, yo puedes o sea, no, no tiene importancia porque la subjetividad viene es dada en ese proceso de, de, de, de autodeterminación para generar ese proceso hace falta esa libertad compulsiva que es eh, el entendimiento de qué es lo que hay que hacer porque hay que por, también, por qué lo estás haciendo y, y ir a saco con ello para eso hay que sacrificar Muchísimos de los condicionantes del yo, que hoy en día son tan brutales que por eso no tenemos ningún tipo de perspectiva política, y sacrificarlos por esta libertad compulsiva, para seguir esta libertad compulsiva, para seguir este acto que realmente genera libertad. O sea, que la compulsión que es la inspiración, al final... No, no, no, no, no, no, no. Sí. esto es una crítica, la, o sea, algo que venga de la nada o de la o del momento de la esto esto es, viene de un trabajo de análisis brutal Sí sí pero que esto ya está estudiado desde hace muchísimo tiempo probablemente son analogías que cuando se te dan todas a ti te generan una respuesta que es la inspiración al final al fin y al cabo No no no no no no te no te da todo una inspiración para hacer un acto el cómo era? El, el acto de terminación. El acto de terminación es la compulsión. La compulsión es la que dijiste. Pero no sí, es, la la, es, un, es una aspiración sí, que viene aquí ahora a uno. es Viene de un trabajo colectivo en el cual eh, hay mucho trabajo de fondo, y en el, mucha reflexión y en el cual se decide qué es lo que hay que hacer. Y cuando se toma esa decisión hay que seguir viviendo. ...de manera compulsiva... ...pero al final en eso tiene un pequeño error... ...¿sabes ah, cuál es?... Ah, bueno, dime, dime, dime. ...donde ¿sí? está el tío gordo y grande... ...que te puede... ...ese es el que al final manda... Es... ...que es lo que decía el compañero... Ah, todo, sí, el, ...el feudalismo... ...bueno, pero el que manda tu cuerpo, ¿no?... ...a donde bueno, que... tiene un tío de dos metros... ...que pesa 200 kilos... ...y ¿qué haces?... ...¿razonas con él?... ...pero si so si eres treinta... Qué demo, ¿Tú qué te crees? ¿Que esa gente no tiene seguidores? ¿Pero si toda la historia está escrita, ¿sí? Ya, pero, pero ¿Quién te dice que, el, que la historia se, no se escribe? La historia se, se hace. Es decir, que estamos yendo por lo que no hay que hasta ahora al Egipto cuando desapareció fueron los hititos los que lo destruyeron. No? ¿Quién vino a destruir Egipto? Era una cultura como ahora, fenomenal, no sé qué, tal... Independientemente de la forma de gobierno que tuviera pero que vino un tío que era más fuerte que ellos y los destruyó. Pero, o sea, lo que estás diciendo es que la historia está determinada y... No, que hay que mirarla. Esto va totalmente... Es pues que esto es yo, para mí, que están yendo a lo que Fito fue. A que somos todos inocentes, todos vamos a comprender el tema, Eh, nos vamos a llevar todos de muy bien pero no se dan cuenta de lo que estaba diciendo antes de las orejas, por ejemplo, que maíz no en los animales igual ningún instintos perversos, mm. pero en el hombre sí existe ese instinto perverso, y si yo veo la posibilidad de sujetarte, lo claro. paia. Pero bueno, oye, tú has cambiado, tú has, tú has hablado de ciertos cambios que se están dando históricamente, que antes ya, pero es que la cultura no es una cosa que la tenga todo el mundo. ¿Entiendes? se tiene que adquirir claro claro claro pero tú vete un negro en el áfrica ahí en sudán en una aldea de no sé qué por de, de, de Ange, eh, y vas y le explicas esto, esto y, y te dice pues, pues, o sea, ¿qué lo, lo que vale? Es... Va a con la no sé quién. Eh, yo creo que es estás que proyectando que yo creo que estás proyectando sin, sin o sea me parece muy problemático porque ahora, también bueno. pueden tener una cultura brutal en estos aspectos que a nosotros nos parece es pues si pero... que ahora tú estás viviendo una sociedad así sí, mira, lo... que a ti el tío fuerte de ahora mismo es el político que está en el poder Sí, pero entonces... Encima le das tú mismo el poder cuando le votas. Yo no le voto. Bueno, vale. Pues no, vaya, no, claro, ¿eh? te estoy refiriendo a todos sí, los Bueno, pero esto no quiere decir que no quieras. Yo no quiero dárselo. Él, estoy bajo mi más, punto de... Más agua del... exponiendo. No quieres dar eso te obliga. Claro. Pero, pero esto es lo que propone... Bueno, Guillermo, no, yo, no sé si yo digo que... Yo aquí veo un problema fundamental y es, además, que es, digamos, peligroso. Y es eh está eh, como se explica que al final y tal como luego aquí está como explica final yo lo puedo entender, pero luego lo, lo que tú le añades estoy en trabajo así, como que de analizar todas las situaciones y todos los condicionantes y tal, si lo analizamos entre todos se desprende la verdad. O algo, algo me pareció la verdad, algo ya que entonces ya va a ser la leche que es lo que tenemos que hacer, ¿no? De yeah. a. No yeah. es eso. A ¿Es eso lo que quiero decir, pero eso son las fichas de principio. No. Que que hay que analizarlo eso es. sí claro que hay que analizarlo, saber? hay que saberlo, pero luego hay el, pero el acto de decisión, la libertad de elegir, luego al final no es que ya tienes todas las bases, que estoy de acuerdo en que hay que tener todas las bases, estudiarlo todo a tope, sí. pero luego al final eso no te dice que la solución sea esto, la solución es un acto libre que, que tienes que asumir tú con sus riesgos y tal, no se desprende, por mucho que te analices, por mucho que analicemos de toda la situación y tal, al final... Hay que arriesgarse y hay que decir, pues bueno, pues mañana hay que coger hay que empezar a, a tirar bombas o, o lo que sea. Lo que adaptes es una cosa libre y que no se desprende como como, o, como una fruta madura del árbol de, de tu análisis. Al final hay un riesgo que es lo que te produce la libertad. La libertad es que al final tienes que decidirte. Tú analizas que la situación la ves perfecto pero, pero al final si no... hay que calzar los pantalones y decir, bueno, pues hay que hacer esto. Y con, y con todo el riesgo. Pero si esto es lo que está diciendo. Él sí, pero tú estás añadiendo que algo así, como me ha entender, que analizándolo todo, al final ya de eso se va a desprender lo que vamos a tener que hacer. O, lo, o, o la solución. No, es uno de los, los patos. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Exactamente, exactamente. O sea, que me he explicado mal si me has entendido uh -huh. esto y ahora estoy totalmente de acuerdo con cómo lo has puesto ahora. Antes de que, antes de que ahora se diga que terminamos ¿Sí? así, sí. así si la introduzco, Eh, eh yo creo que el testeo tiene un problema, final, o sea, problema fundamental, y es que tiene un todo de manifiesto. Sí. Y tiene un panorama rarísimo. Eh, ¿Qué problema hay con esto? Bueno, sí, bueno, el problema es que saltan igual, igual, igual, igual, a ver, bajo otra perspectiva. El problema está el ver eso como un problema. Uh, sí, porque, porque sí, no da lugar a creyentes, a seguidores, es, es, es decir, manifiesto sí, tiene como una como estructura aquí, eh, que exige determinados aspectos y fe, y eh, el, de el eh, o sea, me parece que ahí se está tocan está temas muy, con muy, muy, no, no, no diría interesantes, diría sesudos, pero que al tocarlos en tono de manifiesto, Nos, tú no cuenta de que nos está en guardia todos. No. Esto, ya te das no. cuenta, ¿no? O sea, algo algo ahora no en ti, sino en, en, en la estructura eso, de eso es, no una es positivo. Ah, bueno. Yo creo que sí, porque el debate está tan por lo menos un maltrato, pero pero sí. ahí hay, ahí hay una forma de pensar eh, con estructura de ideología. Y esto eh a mí, me, a mí me ponen problemas y me caigo porque sonar hasta llegar con la tablet porque hay que irse. Pero es que yo lo que di, respondiría es que la crítica también es otro tipo de la crítica, a este tipo de pensamiento, es otro tipo de ideología y es una sí. de sí. bastante paral, paralizadora que puede ser bien, venir del, post, del relativismo posmoderno o de la crítica la, al vanguardismo o, o al modernismo o a la ilustración. Actualmente nos da mucho miedo cosas que errar, ¿no? Ya no. organizadas así, no por separado, organizadas así. Y, el, y el, yo creo que juega con eso porque no le no supone ningún tipo de problema esto, porque es una crítica, su tipo de pensamiento es una crítica a aquello que venía... Es, eso lo, que, lo que es curioso es que propone, sin ser freudiano, propone un camino freudiano de autorreconocimiento que puede durar, que a lo mejor cuando eres viejo ya tienes la confusión, y ya no puedes uh, realizarla. Pero que no es el ego. no tiene nada que ver con el ego. No, no, no digo ego, digo, ¿Ah? no, no, no, no, digo que parece como, como esto de Freud, ¿no? los, ah, los vale, de vale. Freud que necesitas una vida y cuando ya a ser feliz te mueres. ¿no? Eh, la estructura que él plantea, eh, si no fuera porque habla del acto, y ya no podemos hablar más, pero es que hay el acto. Es que, por ejemplo, en todas las teorías feministas más interesantes, el acto, la performatividad, el, o sea, es la parte... También, también es el acto, es una confusión ¿no? y de muchos tiempos y, y hay humanos y no humanos que actúan pero yo estaba pensando en, en, en, en esta era música improvisada no, es que era una... estaba, a mí esto me, me suena un poco a Buda ¿a Buda? Sí. O sea, o sea, la idea utópica de Buda o algo así. Eh, y es que estaba pensando en la libre improvisación hay mucho budista o gente que ha estado con el rollo budista. No sé pues, la... La... Sí, es verdad, pero, la... la... pero la... reintegrantizo que es, no, pero es... Lo, lo, lo contrario totalmente. O sea, una cosa así como, a mí me gusta, ¿no? <risa> pero claro, como utopía, ¿no? Lo mismo como utopía. No, Bueno, pues gracias, ¿eh? bueno, muchas gracias. Bueno, no. un bueno, placer. Gracias. gracias por aguantarme. No, no, no, no gracias, gracias Pues uh, de eso se trata, ¿no? levando conceptos así que lo pusiste y bailando siempre lanzando conceptos al danzar habría que tiempo no sí que persisto en los últimos años, no sé, saco también los cuatro segundos. Esto es en la pandemia del Cuatro, del presidente. Sí, casi estamos ahí, nosotros, pero ahora para el programa, que nos anclaremos. Sabes, es también muy importante el punto de los reservados. En cualquier forma, no, no, el templo es este. No la <risa> guita, no. Es una manera de ser todos, ¿no? Sí, de poco a poco, de una manera. Yo creo que a la humanidad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 la semana pasada la semana y acabaendo su semana y fuera la yo yo vamos a ir a traer la es la interesante no si libre todas tenéis y la foto